Bueno, y venimos con este contacto que es habitual para nosotros y que siempre es muy enriquecedor para nosotros y para la audiencia. Plinio Arruda Sampaio Junior, Plinio, buen día. Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, y con varios temas que nos has planteado para analizar hoy, podemos meternos de lleno para aprovechar el tiempo eh, y empezamos con esta situación de que la Policía Federal confiscó el celular de Bolsonaro y del pastor Silas Malafaya. Sí, bueno, aquí en Brasil esta semana se discutieron básicamente tres cosas. ¿no? La prisión de Bolsonaro, todo el lío, Alrededor de Bolsonaro, sí. la intervención de los americanos en la vida nacional y la crisis climática. Bueno, y la semana empieza con esta aprehensión de los celulares por la Policía Federal a mando de la justicia, del teléfono celular de Silas Malafalla, que es un pastor y que es el gran referente político de Bolsonaro y de Jair Bolsonaro. Que ya estaba en prisión, no claro. podía ya utilizar el, el celular, pero guardaba su celular. Bueno, la policía aprende, revela las conversas que están en el celular. Bueno, y esto es una verdadera caja de Pandora, ¿no? Porque sale de todo por ahí. Y lo que se nota es, primero, el lobby que hacen, que hace la ultraderecha uh -huh. en Estados Unidos para... instrumentalizar la, el gobierno americano para presionar por la libertad de Bolsonaro entonces este es un, un, un, un hilo de conversas ¿no? y en las conversas el pastor orienta que es el es la cabeza de la ultraderecha y esto ahora queda clarísimo orienta a Bolsonaro a cómo en portugués la palabra es bajular como eh, ¿Cómo agraciar, hacer favores, hacer no, uh -huh. eh, eh, elogios sí. a, a Trump para que Trump, digamos, presione, siga presionando el gobierno brasileño? Este es un, un hilo que es muy constrangedor, porque Bolsonaro dice, Piro, pero yo no puedo decir nada porque yo estoy prohibido de dar declaraciones, estoy en prisión. Y el pastor lo indica, diga, no, pero no importa, hágalo, porque Trump tiene que saber que tú estás muy agradecido que claro. él haga estos gestos en tu favor. Sí. Entonces, esta es una primer tipo de conversa. La segunda es cómo articulan para presionar los parlamentarios y los gobernadores para que ellos, por su vez, eh, presionen el Supremo Tribunal Federal. en una operación de obstrucción de justicia absolutamente explícita. Y por fin hay otras conversas que son conversas personales de Jair Bolsonaro con sus hijos, y, y básicamente con su hijo Eduardo sí, Bolsonaro, que es un diputado, el diputado con más votos aquí en São Paulo y más votos de Brasil, que se auto -exiló en Estados Unidos, sí. y que es el hombre que conversa con... la ultraderecha americana entonces hay un diálogo entre los dos porque Eduardo resulta ser más ultraderechista todavía que Jair, que el papá entonces eh, hay, y, y, y lo interesante es, no solo explicitar la, la, cómo se da la conversa pero sobre todo el tono la manera como ellos conversan entre ellos, que es de insultos, pero fuertísimos de lado a lado, no todo esto fue eh, revelar un poco lo, los las disputas de la extrema derecha, las divisiones en la extrema derecha y eh, expone a, a la opinión pública brasileña cómo funciona, digamos por fuera de las en el mundo interno la ultraderecha y también yo creo que es muy importante mostrar la importancia muy grande que tiene este pastor Silas Malafaya que yo creo que es el gran ideólogo de la ultraderecha brasileña. ¿Será el que aparece en un, un documental, una película que, que se está dando desde hace un tiempito? Que se me va el nombre ahora. Supongo que será él el que adoctrina y sí. y, y prepara. Bu buen día, buen día. Ángeles. Buen día, sí, buen día. Exactamente. Es una película, también se me olvidó el nombre ahora, eh, pero que muestra la, la influencia de la religión en la ultraderecha. Exacto. Es hecha por Petras, que es la directora, y es exactamente este el señor que comanda la ultraderecha brasileña. Bueno, pasamos a otros temas, si te parece. Ah, Apocalipsis en los trópicos. Esa. Apocalipsis es el, el en los de la trópicos. Película, sí. es esa película verdad Muy. apocalipsis en los trópicos exactamente exacto. bueno eh, esto que estás estabas planteando sobre la situación de Bolsonaro eh, bueno y cómo está en el centro de la atención de todo lo que está sucediendo en Brasil está influyendo también en la opinión pública con respecto a la opinión justamente que tiene la gente acerca de Bolsonaro y también obviamente de Lula no y del gobierno de Lula Sí, es, es interesante porque la, la intervención explícita y muy bruta de, del gobierno Trump en la vida nacional acabó llevando a flote el pro problema de la soberanía nacional ¿no? claro. y, y, y, y bueno y los actores políticos se posicionaron sobre esto. Lula que tiene una actuación de práctica muy discreta del punto de vista político electoral. aprovecha la situación. Entonces, uh, ayer, por ejemplo, hizo una reunión con todo su ministerio y todos con un, estos gorritos americanos con con, con con la frase Brasil es de los brasileños, que es para contraponer a, la, a Bolsonaro que hace un tiempo atrás salió con Make America Great Again. Sí. ¿no? Entonces, y esto le está resultando. ¿no? Hay dos encuestas. Hay una encuesta... Que, que sobre la avaliación del gobierno Lula y resulta que después de un, de un periodo de, de caída que ya lo, lo discutimos aquí en la radio resulta que ahora empieza a mejorar, ya había mejorado un poco en, en julio y ahora la última de agosto muestra que 46% de, lo, de los entrevistados dicen que aprueban el gobierno Lula ¿no? Es tres puntos a más de lo que había en julio. y sí, Pero todavía tiene problemas porque el 51% de la población desaprueba, pero a, la desaprobación también cayó tres puntos percentuales. ¿no? La mejora fue en todas las regiones de Brasil y fue más fuerte en la gente más pobres lo, lo que es interesante, porque yo he conversado con trabajadores... ...e incluso a trabajadores no no politizados. Y yo siempre pregunto, ¿qué te parece esto que hacen los americanos? Y es unánime. Todo el pueblo, como, como viven con mucha prepotencia, debajo de... ¿no? ...una vida llena de, de y sufrimientos de prepotencia, son muy sensibles cuando la prepotencia viene. Entonces, yo creo que este tema de la intervención explícita, como hace Bolsonaro... no no es bien digerida por la opinión. Bueno, y por otro lado salió una otra encuesta de opinión pública sobre la prisión de Bolsonaro, porque este será el tema, Ángeles, de septiembre. Sí. Septiembre la novela brasileña va a ser el capítulo final, ¿no? nunca se sabe si es la final, no pero será el capítulo, digamos, de la conclusión del proceso de prisión de Bolsonaro. Y la, la encuesta muestra que 55% de la población creen que la prisión, que ya está preso, ¿no? eh, es justi pero está preso en lo que la justicia llama cautelarmente, por prudencia. Pero, y 55% de la población dicen que es justa, que es justificada. ¿no? 39%, que es el núcleo del bolsonarismo, dice que no. Que no es justificada. Y uh -huh. 52% están convictos que Bolsonaro sí participó en la conspiración golpista. Uh -huh. Entonces, esto todo es la operación Prender Bolsonaro. ¿no? El juicio de Bolsonaro empieza ahora en las primeras semanas de septiembre. Yo creo que en la próxima conversa nuestra ya habrá comenzado este este juicio. Uh -huh. y, y ahora. del ¿no? establishment busca uh, avaliar si hay condiciones políticas para llevar la presión hasta el fin. No, yo creo que es dentro dentro de este contexto que aparecen estas encuestas. Bien, Plinio. Eh, más adelante está el tema un, un tema que nosotros lo nos enteramos en estas horas, en realidad también a partir de la comunicación contigo. el aterrizaje de un avión no, identifi no identificado de Estados Unidos en Porto Alegre, esto con, por supuesto, la, la anuencia, el, el, la habilitación del de gobierno de Brasil. Sí, ¿no? El ministerio, eh, bueno, primero una noticia que es importante tenerla eh, en mente, aunque poco se sabe sobre lo que pasó, claro ¿no? Hay la foto del avión, no hay ninguna identificación, es una cosa extrañísima, un avión un avión blanco ¿no? de, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, un Boeing, ¿no? que es utilizado para operaciones especiales de la CIA. Bueno, este avión viene, aterriza en Porto Alegre y después de dos días aterriza en Guarullos. ¿no? Eh, el ministro de, de la Defensa, que es un hombre... ...de total confianza de los militares... ...y de la ultraderecha... no ...es un hombre de Bolsonaro... ...aunque sea ministro de Lula... ...porque él dice... ...el ministro José Mucio ...dice que él es amigo de los dos... no ...y que es de confianza de los dos... ...pero de hecho fue nombrado... ...no por Lula... ...pero por los militares... No, ...él dice que sabía de esto... ...que tenía conocimiento... ...y que esto es normal... ...bueno, si esto es normal... Es bien anormal que esto sea normal. La embajada americana dijo que es una, una, una operación de rutina para enviar documentos al consulado, pero pasa que eh, Porto Alegre no tiene consulado americano. Entonces está muy mal hecha la, la, la explicación. Lo que se sí hay en, en Sao Paulo y en Porto Alegre es del comando del primer y del segundo ejército. que son las dos fuerzas, digamos, claves para cualquier tipo de, de digamos de intervención militar. Con esto no estoy diciendo que se sí, estamos en la inminencia de una intervención militar, que yo creo que no estamos. Pero sí no es nada improbable que venga gente para conversar con los militares, ¿no? Para o simplemente para hacer bullying, porque ahora Trump se dedica a hacer bullying en América Latina entera cada uno tiene la cuota que merece ¿no? Venezuela como es más soberana tiene un bullying más digamos heavy metal y Brasil como es muy calmo tiene un bullying más discreto pero de cualquier manera esto significa que los americanos están mostrando que ellos pueden eh, entrar cuando quieran sin dar muchas satisfacciones a nadie o dando satisfacciones que son explícitamente eh, mentirosas para decir que nosotros hacemos lo que queremos y mentimos cuando queremos. Para terminar, tenemos un tema que tiene que ver con el ambiente que sabemos, lo hemos conversado contigo casi en todos los programas, eh, los temas ambientales pesan mucho allí y hay tal, de las riquezas más grandes desde el punto de vista de la naturaleza que tiene el mundo, pero ahora... Eh, como que está tomando más fuerza todo lo que va contra ese medio, ¿no? Y, y cómo va quedando el agronegocio al frente de todo y ese que manda. Sí, yo cuando hice la sugerencia de este tema, no sabía exactamente cómo hacer la, la llamada, pero yo creo que Emiliano me ayudó. la mejor llamada sería apocalipsis en los trópicos. <risa> bueno. no el apocalipsis religioso de, de la película de Petras, pero sí el apocalipsis ambiental, del colapso ambiental. Este es un tema importante porque la, la burguesía trata de naturalizar el desastre ambiental. ¿no? Y nosotros yo creo que es importante que, que hagamos la conciencia de la gravedad del desastre ambiental, ¿no? Y hay tres eh, hechos que pasaron en Brasil que son todos muy, digamos, impresionantes. El primero es la, eh, el aumento de la mortalidad de pingüinos en el litoral brasileño, ¿no? Hay las migraciones sazonales de los pingüinos, que parece, por lo que yo escuché, que es un... momento importante de la vida de los pingüinos, porque es una trayectoria muy exhaustiva y es normal que mueran, pero lo que llama la atención es el aumento de la mortandad, ¿no? para que tengan una idea, en 2000, entre 2022 y 2025, perdón, entre 2015 y 2017, Es, eran encontrados más o menos mil pingüinos muertos en las playas brasileñas. Entre 2022 y 2025, en los últimos tres años, este número aumentó para un promedio de 5.500 eh, eh, pingüinos muertos. O sea, multiplicó por más que cinco. ¿no? Y, y la mitad de este año ya fueron encontrados... 3.342 pingüinos muertos. ¿no? Entonces, esto aparece en la televisión, ¿no? hay, una, una, hay un gran impacto así televisivo, pero esto es naturalizado, sí, la sospecha sí. de toda la gente, y que esto se debe a, a los impactos ya del, del colapso climático que eh, disminuye los alimentos para los pingüinos en la trayectoria. El otro hecho es el problema de la agua en las grandes ciudades y principalmente en la región metropolitana de São Paulo. São Paulo está ahí cerca de la Serra da Manchiquera. Entonces hay mucha agua en toda la región de São Paulo. Pero desde desde el 2015 que São Paulo empieza, empezó a enfrentar problemas de falta de agua, ¿no? y ahora en este año el reservatorio está eh, todo ¿no? el sistema de reservatorio son varios sistemas está en el nivel más bajo desde el 2015 no está en 41% de su capacidad ¿no? y bueno y esto eh, es, es un reservatorio que va a atender más de 20 millones de personas que es un otro aspecto de la de la crisis ambiental, no, no va a haber agua para alimentar las ciudades y la tercera es inundaciones que vuelven a, a impactar sobre Rio Grande del, del Sur, ¿no? y esto, no, Entonces, Grande del Sur que queda ahí muy cercano de, de Uruguay, sí. ¿no? No, no, sé cómo es el problema en Uruguay, pero me imagino que debe ser algo parecido, lo que se nota en el Rio Grande es sequías cada vez más prolongadas, intensas e inundaciones devastadoras, entonces el, la región queda entre sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes, cada vez más intensas ahora fueron inundaciones que volvieron a, a inundar municipios, destruir eh, edificios infraestructura no uh, uh, uh, autopistas, puentes. Entonces, este es una, un otro aspecto. Entonces, así estamos en Brasil, una región con sequía, la otra con inundaciones y en el mar ya no hay alimentos para los pingüinos. Qué desastre. Y hay un proyecto de ley dice, ¿no? de una ley que le llaman de devastación o algo así en la Amazonia que vienen trabajando a nivel parlamentario desde hace un tiempo, que daría libertad total A los empresarios, así que esto tiende a empeorar. Sin duda alguna, ya no es lo que nosotros llamamos PL, la devastación. Ah. Proyecto de ley de la devastación, que ya no es un proyecto, es una ley de la devastación. Ya está, ya eh, está. Lula, ya, ya pasó, Lula vetó 46 eh, cláusulas de la ley, pero la ley tiene, esto no representa más o menos 10% de todas las cláusulas de la ley. y el hecho es que lo principal pasó. ¿Qué es ¿Qué lo es principal? Hecho. Que en proyectos estratégicos eh, no puede haber una legislación que bloquee, el, digamos, que por motivos ambientales se retrase la ejecución del proyecto. Y esto tiene un, una finalidad clara, que es franquear la explotación de petróleo en la Amazonía. Esto es la preocupación inmediata. Y la más general es abrir el camino para que el gran capital galope para la Amazonía y el Cerrado. Tremendo. Plinio, como siempre, también poniendo por encima, un ejemplo claro de cómo se pone por encima Eh, más allá de, de, de, de las campañas que se puedan hacer de, de mostrarse amigable con el medio ambiente, como se dice ahora, en los hechos se pone por encima otros, otros aspectos. Eh, nosotros te agradecemos, como siempre, por por todo, por toda la información que nos traes, el análisis que nos acercas de lo que está pasando en Brasil. y con el compromiso de encontrarnos de nuevo la semana que viene para seguir hablando de lo que pase ya probablemente, como vos adelantabas eh, con avances en estos temas particularmente en lo que tiene que ver con la situación de Jair Bolsonaro Sí, sí seguro la semana que viene empieza la, la fase final de la sí. novela Prisión de Bolsonaro y va a ser interesante acompañarte Perfecto. siempre un gusto Emiliano hablar con Radio Centenario un saludo a ti, a Ángeles y a todos los oyentes un abrazo, chau chau hasta la próxima